Los de hoy les falta disciplina, no han tenido la vida dura, se han olvidado de enseñarles el valor de las cosas importantes y entonces se revelan a sus padres, a sus profesores, ahora no se les educan valores y equivocan libertad con libertinaje, vale. ¡Tororo! Eso es una tontería, esa es la vida de hoy, decir este tipo de cosas y sobre todo repetirlas, eh, repetirlas eh, para que nos creamos que son verdades, repetir, repetir y repetir y cuanto más repitamos mejor seremos, ala, pero lo que hay que enseñarles a los niños es a no repetir lo que otros han hecho, es decir, lo que hacen eh, por naturaleza hasta que se les disciplina y se les pone una cuerda. sabéis, tenéis una etiqueta para vuestros mensajes Almohadilla Rosavientos. Almohadilla Rosavientos en la 1 y 32 en minutos, hora de comenzar, y lo vamos a hacer con los siguientes temas. Y lo vamos a hacer con tertulia con Tartulia Zona Cero con Mado Martínez, con Juanjo Sánchez Zoro y con Manuel Carbellal. En estos momentos hay varias ciudades en Estados Unidos que están hackeadas. Os vamos a contar por qué y qué les está pasando. Se llama Robin Hood el hacker. A los seres humanos nos está creciendo una espina en el cerebro. No es una metáfora, no. Es tal cual. Hoy vamos a saber por qué nos está pasando esto, por qué nos está creciendo este espina en el cerebro. También vamos a conocer en qué consisten los descubrimientos de huesos, los descubrimientos arqueológicos que se están produciendo en China. Y os eh, vamos a contar algo sobre pilotos y ovnis. Nuevamente pilotos y ovnis. Y lo que ha dicho sobre los ovnis. El hombre que teorizó y que dejó por escrito la llamada teoría del todo. más, eh, tendremos ecos eh, del pasado con Laura Falcolara, os hablamos eh, de Poltergeist y también de la noche de ovnis que se producirá el próximo sábado en Madrid, es, en dentro de muy poquito tiempo, en Mujeres eh, con Historia, Silvia Casasola nos hablará de las princesas que huyen de Elimir de Kuwait y tendremos eh, con Javier Sevillano en las fronteras del futuro Al frente de la parte técnica está Sergio Monforte En redacción y producción Javier Sevillano En la codirección Silvia Casasola Hora de comenzar en la 1 y 35 minutos Saludos de Bruno Cardeñosa La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa la zona cero. Arturio Zoracerona que vamos a hablar de muchas cosas eh, con nuestros contarturios con Juanjo Sanchetor Juanjo, muy buenas ¿qué tal? Hola, muy buenas Te vio cara de sospecha ni que hubieras venido de China He venido, sí un poquito ¿Sí? De, de lejano oriente ¿Sí? Sí, sí, sí Pero acabas eh, de llegar de China Van tan rápidas las cosas como para acabar de llegar hace menos de una hora y estar en esos estudios Va rapidísimo sobre sí, todo sí. allí, eh. Yo vengo muy deslumbrado y he visto un poco atisbado el futuro inmediato <risa> Una de las cosas eh, que nos has contado me parece una frase estupenda y fantástica y que motiva la reflexión una de tus frases al llegar es he visto más comunismo en Wall Street que en China es que es verdad, es verdad O sea, yo nosotros hemos estado, hemos entrado, he estado 15 días he entrado por Pekín he ido un poco hasta Occidente, por la zona de Tianshu, y luego ya me he salido que es por donde he regresado hoy, por Shanghái y realmente, claro, bueno, como se sabe eh, es un, la República Popular China es un país comunista en lo político, pero capitalista en lo económico, es lo que se suele resumir diciendo que es un país dos sistemas, cuando estaba Mao Zedong él, uno de sus eslóganes era que él prefería a un rojo, a un comunista, que frente a un experto pero luego vino Deng Xiaoping que es el que utilizó el famoso eslogan también de que eh, gato negro, gato blanco, lo importante es que cace ratones. ¿no? Bueno, pues ahora están cazando ratones, pero con escopeta, porque sí. es eh, realmente, como digo, bueno, apabullante. ¿eh? Yo creo que es una experiencia visitar China. Y como digo, es un poco atisbar lo que se nos viene encima, porque solamente, por ejemplo, Pekín o, o Shanghái son auténticas megalópolis, cada una de ellas tiene como 20 millones de habitantes, y si las sumas, pues prácticamente solo en dos ciudades concentraría toda la población de España. Y también está con nosotros eh, Silvia Casasola, que nos va a comentar... Eh... Algo sobre el fallo, el veredicto del premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica. Sí, yo suelo repetir aquí en La Rosa de los Vintos, estoy tan cómoda, tan a gusto, llevo ya muchos años. <ríe> Pero bueno, la verdad es que sí, que un año más estamos con este, este premio fantástico de ensayo de divulgación histórica. Es la novena edición y muy pendientes todos los que habéis participado porque este jueves... 4 de julio es cuando se va a fallar, nos reuniremos y pues voy a decir por primera vez quienes estamos de jurado este año. Además de mi querida Mado, que va a, la vamos a saludar ahora inmediatamente, estará también César Augusto Asencio, eh, que es diputado de la Diputación de Cultura de Alicante y también va a estar Salvador La Roca. ...que es un experto en novelas eh, pues ilustradas y él es un magnífico y profesional internacional que es ilustrador de Marvel... ...y también va a estar eh, Fernando López Jiménez Del Oso, que es el hijo de Fernando de, de Oso, Jiménez Del Oso... ...con lo cual pues nada, estos cinco nos reuniremos, también estará toda la gente que viene de, de Crevillente... ...como Juan Pedro, que es eh, Juan Pedro Gracia, nuestro delegado de allí... Telecrevillén y estará también Jesús Callejo como vicepresidente de, de la Asociación Cultural Juan Antonio Cebrián. Así que muy atentos porque sobre las cinco y media, seis más o menos, sabremos quién es el ganador este año de esta novena edición y las cosas están que prometen mucho de los manuscritos que se han presentado. Así que enhorabuena a quien sea el ganador, mucha suerte y ya lo contaremos todo. Y todo, ya sabéis, que lo edita Edión. Y vamos a saludar ya a Amado Martínez, Amado, muy buenas, ¿qué tal? Presente, pues yo no salgo <ríe> sí. de Alicante, ya me gusta irme a China. <ríe> <ríe> bueno, tú eres viajera, ¿eh? Sí, sí, sí, soy un poco culo inquieto. Bueno, eh, viene de China Juan José Enchez Oro, eh, pero viene de, de China con... Con ojos extraños, bueno, eh, quedaba queda mal decirlo ahora. Es que me fijo mucho, sí, me fijo mucho. Eh, esos fueses demasiado. Eh, pero eh, vienes eh, como eh, si hubieras visto un mundo diferente al que nos han pintado eh, de China. Eh, no es tan terrible lo que ocurre en China. Bueno, a ver, yo creo que, yo te lo comentaba un poco antes, a mí me hubiera conocido yo la primera vez que voy que viajo a China, y me hubiera gustado conocerla hace, pues, cuando hubiera terminado, por ejemplo, en los años de los años 80, cuando estaba recién fallecido Mao y todavía se estaba abriendo el capitalismo, y también incluso hace unos unos cuantos años, donde, incluso antes de... Pero igual es el mundo de Europa y el de Estados Unidos, el mundo civilizado, el que no se ha abierto al capitalismo y sí se ha abierto China, ¿eh? Claro, no, a ver, aquí el mérito... O, sea, y, y, eh, aquí... o igual el comunismo es otra cosa distinta A la que nos hemos eh, pintado y nos han pintado ¿eh? bueno, a ver, o nos hemos creído yo eh, de momento lo que serían un poco las fórmulas comunistas que, que nosotros conocemos salvo quizás Yugoslavia que es la única que parece que tuvo unos ciertos índices y también con un sistema un poco combinado porque también no era el, el de planificación soviética estricta el resto de la Unión Soviética tal como la conocíamos y el modelo comunista o el modelo cubano no son modelos claramente de prosperidad, también es cierto que porque está triunfando no son co modelos eh, comunistas tampoco, eh Bueno, habría que ver cuál es el claro, modelo claro. comunista puro, porque tampoco Exacto. quedó muy claro. Es decir, Marx lo que hizo fue criticar el capitalismo. La La que, más, que claro, más que realmente dar un modelo, luego a partir de esa crítica, Marx, buscado... más que dar un modelo. Marx, eh, Carlos, no Groucho. ¿no? <r acidificar. risa interrupted> Hay que Está muy bien ¿eh? esa puntualización. Yo soy eso, ¿no? más de Groucho. A mí me gusta más cómo ve el mundo Groucho últimamente, pero bueno. Pero lo que, lo que sí que yo creo que, que bueno, lo que te comentaba, realmente era comunismo, o sea, la China se está haciendo grande gracias a los países occidentales. Cuando ellos se abren al mundo, a partir de Xi Jinping, que no hay que olvidar que fue también un personaje, un líder comunista represaliado por las propias autoridades comunistas de la época de la Revolución Cultural. Y sin embargo, él se abre al, al mundo occidental y es el mundo occidental el que está haciendo rico a China. Por porque cierto, ellos están aprovechando muy bien ese, ese Hablando esos, de ayudas. abrirse al mundo, sin embargo, ahora varias ciudades, en varias localidades en Estados Unidos se están cerrando al mundo porque ha llegado Robin Hood y les ha secuestrado virtualmente. <risa> sí, ahí bueno, llevan ya más de, pues desde el 7 de mayo, más de un mes. Eh, la ciudad de Baltimore, que es la ciudad más poblada del estado de Maryland, tiene en torno a unos dos millones y medio de habitantes, es una ciudad además que tiene cierta tradición en la historia de las comunicaciones, no solamente las de este mundo, sino las del otro mundo, porque en Baltimore fue donde se puso en marcha la primera línea de telégrafos, desde Washington, en el año 1844, y allí también fue, en Baltimore, ¿Dónde se patentó la Ouija? Bueno, pues eh, ni para una cosa ni para la otra parece que había problemas de hackers, pero ahora, en el siglo veintiuno, sí que están teniendo problemas con los hackers y el 7 de mayo un grupo de piratas informáticos lo que hizo fue tomar, secuestrar eh, literalmente los 10.000 ordenadores que tiene el gobierno de Baltimore, el gobierno municipal, hasta el punto de que, bueno, pues ha dejado inutilizados todos los servicios públicos digitales y los hackers han estado pidiendo, en un, en un primer momento pidieron de para una como rescate para que se pudiera recuperar el control de, todos esos, eh, de todas esas computadoras Pidieron solamente 100.000 euros en bitcoins, solamente, ¿no? Pero eh, que realmente son 13 bitcoins, más claro, o menos a cambio, y, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Primero, se está poniendo de moda todo el bitcoin, pero es que 100.000 euros en bitcoin es una caja En principio, yo tengo el dato, no sé, como esto también fluctúa mucho, que eran, eh, pues hace, cuando salió la noticia, eran como 13 bitcoins. Lo que ocurre es que, que bueno, que, que resulta que, que, claro, el bitcoin no deja rastro, entonces por eso tratan siempre de, de jugar con esa moneda, ¿no? La cuestión es que los hackers amenazaron con esa cantidad y luego dijeron que si no se pagaba, pues que irían incrementando la cifra, ¿no? Cada cuatro días le irían incrementando. O sea, como boom, ¿no? En el juego. Claro. <risa> Va aumentando. Entonces, el, el sistema de bloqueo es muy sencillo. O sea, es uno que, es, que conocemos también aquí muy habitualmente, que es que lo que hace es que te bloquea el acceso al el ordenador, te cierra toda la sesión, es imposible que tú puedas acceder a los contenidos de tu, de tu equipo, y en el caso de que tú ralentices el pago, de que realmente no pagues ese rescate, lo que hace es que te formatea los, los, con todo lo, el disco duro. Entonces, claro, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que los... Las autoridades de municipales de Baltimore se han negado a pagar y han puesto en marcha un sistema para tratar de recuperar el control de los equipos colaborando con el FBI. Pero claro, este proceso de recuperación, de desbloqueo de los ordenadores, se estima que va a costar 18 millones de dólares. Entonces, claro, ya ha empezado a haber voces críticas diciendo, hombre, a lo mejor no sería mejor pagarles estos 118.000 euros que pasar a pagar 18 millones ¡Madre de Madre mía. De hecho, ya han, justo además hace un par de días, han aprobado un fondo de emergencia de 10 millones de dólares para empezar a costear todo este proceso de, de recuperación. Pero, claro, por otro lado están diciendo... A ver, si empezamos a pagar, pues ya creamos un precedente, y ya va a haber muchos más hackers, que de hecho ya está ocurriendo, ya ha habido varias ciudades y varias entidades públicas que se han visto bloqueadas por, por estos piratas informáticos. Pero lo que ocurre es que en Estados Unidos no hay ninguna ley que prohíba que tú puedas pagar un rescate. Entonces, en principio, el FBI lo desaconseja, lo desaconseja a todo el mundo, pero tú, si quieres, lo puedes pagar. Eh, el Washington Post, además, acaba esta semana un artículo diciendo que la única manera de intentar parar esto sería eh, crear una ley federal que prohibiera el pago de estos secuestros cibernéticos en las ciudades. Los hackers, claro, han reaccionado. Dicen, bueno, vosotros no me pagáis, pues nosotros lo que vamos a empezar es a subir información de privada de los ciudadanos, pues claro, tienen acceso a todos los, los ficheros, vamos a empezar a sacar información en Twitter. Y ya han empezado a subir, por ejemplo, el historial médico de una, de una mujer, lo publicaron en Twitter, amenazaron también con divulgar más informaciones eh, similares, incluso datos financieros de, de la población, Y claro, esto sería de momento la amenaza, pero mientras tanto, todo lo que es el sistema de gestión digital de la ciudad, el sistema público, está paralizado, ha estado paralizado. Ahora ya se ha ido, al cabo de estas semanas, se han ido recuperando algunas áreas, ¿no? Pero, por ejemplo, han estado que no se podían pagar las facturas del agua, no se podían pagar los impuestos de propiedad, no podías pagar las multas de estacionamiento... Las licencias comerciales y los permisos de construcción también estaban suspendidos. Incluso gente que tenía que hacer mudanzas y que había adquirido viviendas, como no podía registrar tu, tu contrato de propiedad, pues tenías que parar también la mudanza y se han tenido que volver a métodos tradicionales de registro, de papel y, y boli. ¿no? Así que, bueno, esta es un poco la, la situación. Eh, el software que se está utilizando, que es este que tú denominabas de Robin Hood Eh, parece que puedes proceder de la NSA, que es decir, que puede ser un antiguo virus desarrollado por la NSA, que eh, en un momento dado perdieron el control y lo, y ahora está en manos de hackers. La NSA es lo que está por encima de la CIA. Bueno, que la es, gente lo sepa es otra de las agencias de seguridad sí. más enfocada al ámbito interior mientras que la CIA sería más hacia sí. el exterior pero digamos que la CIA pertenece un poco al, al emporio de la NSA y lo que se ha conocido gracias a Snowden son documentos de la NSA eso es, pues parece que bueno o sea, dentro... la CIA la ha quedado muy pequeñita Claro, pues resulta que, bueno, en este caso como digo, ha habido algunas sospechas, porque cuando han empezado a mirar, a escrutar todo lo que serían los sistemas informáticos de Baltimore, han detectado algunas piezas de código que asociaban a uno de estos virus que os comentaba que había desarrollado en su día la NSA que se pusieron en... se sabe que los utilizaron en determinadas pruebas y que luego ya han caído en manos privadas Bueno, yo ya un poco documentando la, la noticia me encuentro con que ya hay un modelo de negocio porque como esto ya ha ocurrido también en otros lugares está ocurriendo también en... Eh, ha pasado, no sé, tengo por aquí, si sí, en el 2018 ya ocurrió también en Atlanta, ahí pidieron 50.000 euros en bitcoins, ha ocurrido también en 200 entidades públicas entre 2015 y 2018, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, también ha habido secuestro de, estas, de los equipos informáticos de estas entidades públicas, y se calcula que ya... Más o menos se han ido pagando eh, a lo largo de todo este tiempo unos 17 millones de dólares a los diferentes hackers. Bueno, como ya digo, hay un, aquí un negocio, pues ya han surgido una serie de empresas. 17 millones de dólares. 17 millones de dólares ¿Qué en es, años? por lo que ha contratado hoy Enrique Rubio, Perfini Sanz. Bueno, cada año 17 millones de dólares. Pues con eso, fíjate. Eh, un pobre más en nuestro país. <risa> Bueno, pues entonces lo que ocurre es que como te digo ya ha surgido un modelo de negocio y hay empresas que se están ofreciendo a rescatar los equipos, a desbloquearlos con supuestamente tecnología propia, entonces tú llegas a, digamos que tú lo que haces es que cuando tienes el equipo bloqueado te pones en contacto con estas mm, empresas y ellos en principio dicen que son capaces de arreglarte el ordenador. Pero lo que se ha demostrado, ha habido, han, se han hecho una serie de experimentos, eh, diferentes eh, empresas también de seguridad cibernética, y han estado viendo si realmente estas empresas, que parece que tienen la clave para liberar estos equipos... Son las que lo han contaminado. No, no, lo, no. Que, se, lo que han hecho, han, han descubierto que realmente lo que hacen estas empresas es pagar a los hackers para liberar los recursos. Porque parece ser que no hay manera, bueno, la prueba es eso que estamos diciendo, de 18 millones que se estima que va a costar liberar Baltimore de estos hackers. ¿Y entonces esta empresa que hace? ¿Pedir más dinero a los otros este para que sacarse un rendimiento? Exactamente, o sea, realmente la víctima paga dos veces. Estás pagando al hacker, a través de este intermediario, estás pagando a la empresa que supuestamente te está dando la solución al, al virus informativo que tienes instalado. Así que, bueno, un poco un panorama también hablábamos antes de fugir mía, inmediato. Claro, pues no, es que estoy pensando, digo, ¡eso es capitalismo! ¿Ves? Pagar varias veces por lo mismo. Es el modelo de negocio. Claro, claro. Aquí hay quien ve una oportunidad en cualquier... Sí, ah, porque, sí, sí. No, no, yo es que te decía, digo, a ver si son los mismos que han contaminado, porque claro, muchas veces cuando las alarmas o los sitios eh, operativos para poner alarmas en diferentes zonas quieren coger y que la gente se anime y dicen, uy, es que han robado en tal sitio, han robado tal otro, y claro, se crea el rumor. Digo... Pues ya Aquí en principio lo que han comprobado era que, porque lo, ya digo, hay varias personas de, de seguridad que lo que han hecho ha sido coger y a poner a prueba a estas empresas. De hecho, una, alguna de ellas, un experimento que se hizo en 2016, lo que hicieron fue simular el secuestro de un ordenador. Crearon un, directamente un falso virus, no, lo aplicaron al ordenador, enviaron el código. De, del equipo lo enviaron a estas empresas que, que supuestamente tenían la solución y además enviaron también la cuenta de correo del supuesto hacker que estaba amenazando a esta empresa secuestrada y lo que se dieron cuenta es que la propia empresa que venía con la solución se ponía en contacto con el hacker no, o sea que enseguida los pillaron Uy, y son las eh. empresas que además tienen más sí, como sí, más sí. recorrido y más fama a la hora de desbloquear estos equipos La verdad es que es un tema preocupante porque el, el, el Foro Económico Mundial en una de las últimas reuniones que hizo dijo que una de las grandes amenazas para la economía global del 2019 son los ciberataques. No solamente por este tipo de secuestros de piratas informáticos, sino porque pueden llegar a filtrar rumores falsos que pueden hacer que haya vuelcos en el voto, en intenciones, movilizar a la población... Esas fake news de las que siempre hablamos, pero a nivel muy bestia, ¿no? Y, y es un peligro andante. Bueno, mira, ahora que, que hablamos de lo de China, una de las cosas que sí que yo había oído y tal, pero no había visto tan extendido, y allí, por ejemplo, todo lo pagas con el móvil, todo con códigos QR. O sea, mm. bueno, yo lo pago en metálico y tal, no hay problema, ¿no? Pero todo el mundo está pagando con, con el móvil, pero desde cualquier, hasta un helado. ¿Pero o sea, por qué tienes la tarjeta metida? Sí, tú directamente tienes, te metes en la aplicación, te lo leen, el lector te lo lee, sí, laptop, te lo lee directamente. Sí, puede hacer aquí, lo que pasa es que igual allí se ha allí normalizado. Allí está generalizado, está absolutamente generalizado, pero para cualquier compra, por, por pequeña que sea, o sea, para cosas que te dan un yuan, que es lo, la moneda más, más básica, ¿no? Pues eh, y a mí me ha sorprendido mucho, todo el mundo con el móvil a todos lados y todas las gestiones con el, con el teléfono. Eh, ¿Hawaii, el teléfono? Pues muy bien, ahí hay muchísimas oficinas. Sí. Bueno, ahora ya, ahora ya son amigos. Eh, sí. Después de la reunión sí, sí, del G20 sí, sí, ya han hecho una tregua ahí. Y... Ya han entrado por el aro todos, ¿no? Todos, todos. Ya sí, sí, sí, a, saber, sí. a ver, lo que interesante es, además de la foto pública, qué es lo que habrán acordado en privado, que eso es lo que no sabemos. Pues el 5G, vamos, a tope. Mado Martínez, eh, no me extraña que con todo esto que nos están contando Juanjo, nos esté creciendo una espina en el cerebro. Eso va a ser para el wifi, para sí. que nos pongan el wifi ahí. <risa> eso va a ser antena, ¿no? Sí. El USB... A ver, no, no es una espina en el cerebro, es un cuerno. En la base del cráneo sí, sí, pues lo pues has arreglado me... <ríe> que es todavía más bestia de verdad es que yo cuando leí la noticia me acordé de la novela esa de Joe Heal cuernos, que va de un tío que le salen unos cuernos de la noche a la mañana y él va al médico, nadie parece notar na nada raro pero de repente toda la gente tiene una necesidad imperiosa y muy inquietante de contarle sus trapos más sucios ¿no? <ríe> es una novela muy tétrica y, pobre chico, hombre sí Y ahora resulta que sí, la que realidad, no es bueno para eso. No, pero la novela está muy bien, yo la recomiendo, ¿eh? de, de, de Joe Hill. Y, y que a los humanos nos está saliendo un cuerno en la base del cráneo, que es como un apéndice, un piquito justo encima de, del cuello, ahí en el cogote. ¿Y por qué? Porque estamos todo el día mirando al suelo buscando mil pesetas. No, <risa> no porque estamos todo el santo día. Mirando el móvil. Oye, bueno, sos... pues, Juanjo Sánchez Oro, Manuel al dejar de mirar a vuestro móvil, que os yo está no, saliendo yo, un cuerno. Mira, yo no estaba mirando el móvil, pero me estaba tocando la zona. <risa> si algo. Tocando algo, Oye, me ha pasado a mí también. Yo es que cuando me estaba leyendo la noticia y viendo las radiografías del cuernecito este, me estaba tocando ahí. La bestia, <risa> yo me he puesto a tocar curioso. la zona, yo el móvil sí. no me he puesto a tocar la zona. Qué gracia. Sí, y es lo que dice David Shahard, un científico médico de la Universidad de, de Sunshine Coast en Australia, y nosotros que no pensábamos que nos iban a desaparecer, yo que sé, los dedos meñiques de los pies antes de que nos saliera un cuerno en el cráneo o cosas así, pero vamos, lo que este investigador y sus colegas todavía no han podido eh, averiguar es la relación causa-efecto, pero ellos creen como he dicho, que es por estar todo el día mirando el Twitter, el WhatsApp, Facebook, estas cosas, y bueno, es que nuestra cabeza pesa unos 4,5 kilos, que es bastantico, y <ríe> claro, eh, pues si estás todo el día bajándola, el cuello está, eh, estás obligándolo, está soportando un peso más tiempo del, del natural, y este apéndice ellos dicen que podría ser un refuerzo. Hay dos estudios publicados que ellos hicieron, uno del 2016, que lo hicieron con población entre 18 y 30 años, 218 radiografías de jóvenes y el 45% tenía el pico este óseo agrandado y además el 10% bastante grande y, lo tenía. Y, y los cabezones con más pro, probabilidad, me imagino, ¿no? Bueno, más hombres que mujeres lo tenían. <risa> que... <risa> <risa> y mancos a, había, como... uno, había uno que lo tenía de 35,7 metros, nada menos. Y luego bueno, pero de 2018... es que las mutaciones eh, no son algo nuevo en la historia de... Del ser humano, ¿no? Pero es que está ni la pulga, Benito. Es que esto ha sido súper rápido. Y claro. además es que imagínate, en el 2018 hicieron otra prueba con 1.200 radiografías. Pero hicieron una población de 18 a 86 años a ver que, si es que esto era una cosa. Y, y no, siguieron observando que esto era eh, frecuente entre los jóvenes. Eh, por eso sacaron un ratio más, más, más pequeño, menor, de 33% de esas 1.200 radiografías, porque la mayoría se concentraban en, en esos eh, jóvenes de 18 a 30 años. Y, y bueno, imagínate que si no te causan problemas médicos no pasa nada. En principio, ¿sabes? Y si te lo causan, el médico dice, pues no bajes la cabeza. Y ya está, ¿no? O sea, pero que pe veas hasta qué punto. O sea, el simple mero hecho de... Estar todo el día mirando el móvil nos está afectando ya. Ojalá. Okay. Pues Ahí habrá que ver luego qué, qué, qué nos deparará eso Porque en principio, quiero decir muchas de los de las, de las los cambios que nosotros tenemos fisiológicos Se supone que responden a alguna necesidad sí, sí, ambiental sí, claro. ¿no? Que pueden tener luego asociada una determinada función Aquí como no sea como una percha para luego colgarnos algo no Lo, veo lo que malo momento. que ahora vamos a tener que cambiar la frase esa De poner los cuernos y tal, ya no va a ser la misma es que ya, no va a ser ya Ya se va a decir, eh, ¿tienes cuernos o móvil? ¿O cornucopia? Ya, bueno, igual para colgarte el bolso y esas cosas. Sí, sí. Imagínate, ¿no? que lo llevas ahí. Porque no toda mutación que... tiene un objetivo y ese ayudar el, prog el lo, progreso, ¿no? Lo que pasa que ahora, claro, también Pero está eso. cambiando mucho porque todo lo que tiene que ver con la selección natural ya no es claro. tan natural, es decir, al, sí, sí. al meter la cultura por medio, nosotros hemos cambiado todo mm. lo que sería la evolución. Pero la cultura ¿no? siempre está, o sea, la evolución siempre, siempre ha tenido la cultura un papel en, en, en la evolución. Nosotros afectamos también a la naturaleza, no solo a la naturaleza, nosotros y el entorno. Siempre creemos que, uy, tal, la naturaleza la que hace a que nosotros nos adaptemos. No, nosotros también cambiamos la naturaleza y también somos una humanidad, que somos pura tecnología y pura cultura no, lo que decía no, no, no, sí, no, no, estoy de acuerdo con, con Mado, lo que, la cuestión es que nos, antes, digamos que por el camino había determinados eh, individuos que se quedaban porque no estaban adaptados a las nuevas condiciones y nosotros ahora, afortunadamente abrimos mucho más las condiciones eh, para que muchos más sobrevivan ¿no? cosas que antes no eran quedaban como inadaptados y se quedaban orillados, y en cambio ahora afortunadamente pueden, pueden sobrevivir muchas más. ¿no? De tengas noticia... cuernos o no tengas cuernos, te vamos a querer igual. <risa> Después de las noticias en Onda Cero que van a llegar ya mismo, os vamos a comentar cómo se produjo, es una historia interesantísima, el descubrimiento del pegamento. ¿Y quiénes fueron los responsables? quién sí. no fuimos nosotros? ¿Fueron otros? Nuestros tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, abuelos aproximadamente. ¿Ah, sí? sí? Sí, sí, ¿Pero no fueron los natales Pues eso, nuestros... Ay, no, si no tienen nada que ver con nosotros ellos, ¿eh? Yo bueno, yo, yo conozco unos cuantos que tienen, es que tienen un aspecto estamos, muy inacentable eh, tenemos parte del ADN Tenemos sí, los De nardiales. hecho, ahora con la mutación de los móviles, que va a ser en los sí, pulgares, no sí. en el cuerno Lo que va a mutar van a ser los pulgares Pues ya están haciendo otra especie diferente Bueno, ¿cómo fue ese descubrimiento? No sabemos exactamente cómo, pero sabemos oh. que fue, que inventaron el superglue 3 ya en su día, en el pegamento. ¿Y, y por y, qué lo hicieron? Para construir herramientas. Ajá. Es una noticia Férate. absolutamente fascinante para enmangar, que ¿Verdad? no tiene nada que ver con una actividad política, sino con crear mancos, eh, ¿Ah? ma eh, man... <risa> a ver mangos mangos mangos para herramientas crear mangos sería trágico sí bueno algunos creaban con las herramientas me has dejado de, o sea, ha de piedra me has dejado de piedra ahora a, mismo a Chabache bien o no le peor a exactamente veneno. y lo inventaron y lo descubrieron o lo pusieron en práctica los inardentales hace cuánto tiempo Pues entre cincuenta y cinco mil y ciento cincuenta mil años, casi, nada, antes casi nada. ¿Y los Homo sapiens después siguieron ese descubrimiento, siguieron su utilización? o dejamos eh... Es que lo Hubo desconcertante es que no se limita a una zona zona geográfica, sino que ocurrió en varios lugares. Sí. Es alucinante. Bueno, pues eso íbamos a contar después de las noticias, pero ya no, porque no nos ha contado todo ya. Bueno, sí, vale. vale. <risa> Escuchamos la actualidad, nos ponemos al tanto de todo lo que pasa, y después eh, todavía quedan muchas de vientos por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en Tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos. Vamos a estar hasta las 4 de la madrugada. Tenemos a Tertulia Zona Cero con Mado Martínez, con Manuel Carvial, con Juan José Chezoro. Enseguida estamos con más actualidad que ellos nos traen. Y antes de las noticias y antes de la actualidad, os contábamos algo sobre el descubrimiento del pegamento que se produjo hace más de 50.000 años, hermano Carvillel. Sí, aunque la noticia eh, ha vuelto a, a, a salir ahora a raíz de nuevos estudios que se han realizado, en realidad ya hace un par de años se publicaron algunos experimentos en torno a este descubrimiento, que se produce cuando se localizan de forma casual. En, en dos cuevas europeas pertenecientes al periodo del Paleolítico Medio en Italia unos eh, restos de lo que parecen herramientas eh, aparentemente muy primitivas que habrían creado neandertales y en los que aparecen unos restos de resina como adhiriendo unos mangos a las cuchillas de piedra con las que se habrían fabricado hachas, lanzas y, y distintas herramientas. ¿no? A raíz de ahí se comenzó a, a seguir la pista de ese descubrimiento y ahora se publica un nuevo estudio llevado a cabo por Paola Villa, que pertenece a, a la Universidad de Colorado Boulder y que eh, confirma estudios realizados hace un par de años en torno a la creación de una especie de pegamento primitivo, realizado por los neandertales que ella eh, califica en, en este artículo como, eh, dice, eh, continuamos encontrando pruebas de que los neandertales no eran hombres primitivos inferiores sino que eran capaces de hacer cosas que tradicionalmente solo se han atribuido a los humanos modernos como es el, el desarrollo de una tecnología en realidad vendría a ser algo así una una. ...tecnología para fabricar herramientas eh, realmente sofisticadas... ...porque estamos hablando de una técnica para crear pegamento. ¿Y cómo podían hacer pegamento los, los Neandertales? Pues utilizando la resina, resina de pino y de, de algunos árboles... ...que por lo visto recogían, según las investigaciones... ...que, que ha estado haciendo Villa y otros colegas, a veces a mucha distancia de las cuevas donde se encontraban, es decir, que iban a recolectar la materia prima para fabricar el, el pegamento, que a mí me parece alucinante. ¿Y cómo lo hacían? Este era el gran, el gran problema. ¿Cómo podían eh, fabricar este tipo de, de sustancia? Pues hace ya un par de años se publicó un otro estudio científico diferente en, en, un, en una revista científica dirigido por Paul Kozovic, de la Universidad de Leiden, que mmm, realizó tres ensayos, digamos, tres experimentos, para eh, ofrecer tres alternativas posibles a cómo los neandertales podían llegar a crear esta, esta, esta sustancia química. Al final, él llega a la conclusión de que lo más probable es que, porque necesitaban para conseguir la la sustancia viscosa eh, y adherente en base a la resina, tenía que someterse esa resina a altas temperaturas en unas condiciones muy particulares claro, eh, que sepamos, no poseían hornos, ¿no? para fabricar esto, entonces después de hacer varios experimentos él llegó a la conclusión de que haciendo rodar la corteza de, de esos árboles dentro de cenizas candentes eh, se produce ese, ese fenómeno para, para crear esa, esa brea ...que puede utilizarse como, como un pegamento. ¿Pero a quién se le ocurrió? ¿Quién fue el primer Neardental que se percató? ¿Y cómo de que esa sustancia gelatinosa que exudaban algunos árboles... ...sometida a grandes temperaturas podía utilizarse para fabricar armas? Es como muy alucinante, ¿no? De, su, suponen, sugieren que debió ser de una forma casual, en algún momento dado, observando quizá eh, una hoguera en la que eh, los restos de un tronco generaban esa, esa resina que se volvía eh, pegadiza y, y gelatinosa, eh, y algunos hubiese quedado adherido, en fin, pues y, y, y deducen que pudo haber sido un, descubri, un descubrimiento casual que denominan en paleoantropología el enmangamiento, que es la fabricación de esos mangos para armas utilizando pegamento en una época tan pretérita. Este es el hecho, con lo cual oh, nos vuelve a obligar hacer una revisión sobre nuestra propia concepción de nuestro pasado ¿no? cuántas veces hemos supuesto que tuvo que haber algún tipo de injerencia extraña para explicar esas cosas maravillosas pues cuanto más sabemos del pasado más cuenta nos damos de que no de que nuestros ta ta ta ta ta eran capaces de hacer cosas maravillosas y no eran tan diferentes de nosotros es que yo creo que bueno tú lo señalabas un poco ahí en la noticia al comienzo eh, hay una especie como de controversia silenciosa entre aquellos que, que entienden que hay una gran distancia entre el desarrollo cognitivo de los sapiens y el desarrollo cognitivo de los neandertales ¿no? eh, siempre durante mucho tiempo se impuso la teoría de que los neandertales eran inferiores intelectualmente y ahora poco a poco todo este tipo de hallazgos los está igualando eh, tanto en el desarrollo cognitivo como en el desarrollo cultural a los sapiens y esto al mismo tiempo que por un lado bueno, pues da más eh, de, hace que pone más en relieve a estos neandertales Por otro lado, también dificulta eh, la explicación de por qué desaparecieron, porque siempre se pensaba también, o durante mucho tiempo se pensó, que esa incapacidad o esa, ese menor grado intelectual que tenían los neandertales, favoreció que a la hora de competir en un mismo ecosistema pues como hablábamos antes ¿no? eh, estarían mucho peor adaptados los neandertales después de haber acabado el periodo de glaciaciones a los homo sapiens sin embargo estamos viendo poco a poco que realmente tenían muchos recursos que realmente tenían muchas capacidad, tenían mucha capacidad intelectual que, que incluso lo que antes se pensaba que podría ser cuando se habla de pensamiento simbólico dentro de los neandertales ¿no? que tenían capacidad para pintar o que utilizaban eh, elementos decorativos en su cuerpo O hay algunas teorías que defendían que realmente no eran, no procesaban esos, eh, esos comportamientos por sí mismos, sino que actuaban por imitación. Es decir, que habían visto a los homo sapiens eh, esas figuraciones y ellos las copiaban, pero realmente no, no, tenían, no eran capaces de manejar el sentido profundo de lo que suponía. Esas expresiones artísticas. ¿no? Por lo tanto, no tenían como un desarrollo cognitivo muy profundo, sino que era más bien algo casi un poco postizo, ¿no?, por imitación. Sin embargo, bueno, como digo, hay esta especie de controversia entre investigadores de un lado y de otro, cuando, por ejemplo, se hablaba también de los neandertales y, y si creían en el más allá cuando se habla también de esos enterramientos que hay en, en Irak de, de donde aparecen ahí esas fosas donde aparece el cadáver orientado en determinada posición y además acompañado de flores ¿no? que, que luego algunos han dicho que realmente no eran flores que se hubieran, se hubieran acumulado allí intencionadamente por otros con miembros del clan, sino que realmente había sido simplemente el flujo del viento que había traído esos polenes, y entonces de ahí se había deducido que realmente era un rito sagrado. ¿no? O sea, que como vemos a veces, hay quien le pone cosas a los anandertales y quien trata también de, de rebajarles ese desarrollo cultural, ese desarrollo intelectual. Y por cierto, hablando de este tema, también hay una arqueología relacionada con los eh, primates eh, en, en antigüedad. Pues esto mira sí justo además yo creo que viene viene también un poco en la misma línea y a mí me hace creo que fue hace en el mes de mayo en la revista en American Scientific en la Investigación y Ciencia española pues salió un artículo que me parecía muy interesante de Michael Haslam que hablaba sobre la cultura material de los, de los primates y es que él decía que era arqueólogo de primates nosotros estamos acostumbrados, como ha comentado Manuel a hablar de, de paleoantropólogos, es decir, de investigadores y arqueólogos que lo que hacen es revisar eh, los vestigios materiales de la humanidad pero el preocuparse por los vestigios materiales de los primates y ver hasta qué antigüedad se remontan, es, se remontan es mucho más complicado pero lo cierto es que haya habido muchos primates que llevan en la edad de piedra bastante tiempo Y, sin embargo, hasta ahora no se había preocupado nadie por excavar esos registros fósiles. ¿no? Bueno, pues este Michael Haslan sí que es un arqueólogo de primates. Él dice que durante mucho tiempo ha habido un prejuicio dentro de la arqueología porque lo que se hacía era analizar los animales, estos vestigios fósiles de los animales, siempre y cuando formaran parte del estudio arqueológico de los humanos, es decir, veíamos a esos animales como alimento, como, como transporte, como compañía, como parásitos sin embargo ahora hay esta nueva disciplina que lo que trata es de ver si realmente eh, los primates tenían herramientas y cómo han ido evolucionando en el manejo de esas herramientas en el pasado y todo eso viene a, a colación de que él eh, por ejemplo ha estado investigando el caso de Tailandia donde allí hay una, unos macacos que tienen una serie de prácticas con herramientas muy arraigadas, y bueno, para que os hagáis una idea, a mí me, me resulta muy sorprendente, porque además esto ya lo tienen también filmado, lo han, lo han grabado en documentales, y bueno, dice que estos macacos eh, en Tailandia lo que hacen es que cuando hay marea baja, ellos están ahí en la costa, viven habitualmente dentro del interior del bosque, en una isla, pero luego cuando ya baja la marea, se acercan a la orilla, y allí lo que hacen es que cogen un, con rocas, unas rocas que además ellos seleccionan dentro de las rocas menudas que hay en la orilla, y que luego se las llevan consigo, y las son las rocas que siempre van a estar utilizando, pues las eh, con esas rocas lo que hacen es que golpean y separan las conchas superiores de las ostras que están adheridas en, en las superficies, en las piedras a su vez, que hay dentro de estas costas. Lo que hacen es que ya tienen tal destreza que con solamente 5 o 6 golpes, ya son capaces de abrir la, la ostra y como digo, siempre están utilizando esas piedras que ya las tienen como, como sus preferidas por lo tanto, eh, ya ellos utilizan estos estos martillos de. estas piedras como si fueran martillos y luego también, no solamente las utilizan para abrir estas ostras que digamos están fijas están realmente pegadas en, en las rocas sino que también las utilizan para eh, abrir caracoles y cangrejos marinos y claro, en este caso ...estos son animales que ya se mueven... ...y en el caso por ejemplo de los cangrejos... ...pueden adquirir cierta velocidad... ...bueno pues ahí lo que hacen es que utilizan... ...además de la piedra que utilizan como martillo... Utilizan también una roca plana, que ya la tienen seleccionada, como si fuera una especie casi de yunque, ¿no? donde colocan el animal y ahí es donde lo golpean para, para comérselo. O sea, como si fuera la tabla de cocina típica, vamos. Eh, exactamente. Bueno, pues entonces ellos han dado cuenta de que estos investigadores, estos arqueólogos, que como Haslan, lo que se han dado cuenta es que el uso de estas piedras deja determinadas marcas en los bordes y les permite identificar cuáles han sido las piedras que han sido utilizadas por estos primates frente a las otras que tienen una erosión natural. Bueno, pues lo que hacen es que ellos están buscando depósitos fósiles de estas piedras en, en las costas y, y luego tratan de datarlos. Pues justo esta semana se ha publicado un estudio, en este caso está hecho con, con monos, eh, son de Brasil, y lo, ha hecho, lo han hecho dos investigadores de la Universidad de Sao Paulo y de la University College de Londres, de Londres que ellos bueno, han estado haciendo un registro de 122 herramientas líticas que están dentro de una excavación. Han sido capaces de reconocer cuatro fases de excavación. Son piedras, como digo, pertenecientes a simios uh -huh. y eh, tienen como unos 3.000 años de, de antigüedad. Por tanto, han podido ver cuál es la evolución del uso de estas herramientas en estos monos, que además eh, bueno, pues resulta que eh, se demostraría que llevan ya por lo menos 3.000 años dentro de la edad de piedra. Y han reconocido que al principio, por ejemplo, utilizaban unas piedras hace, como digo, en torno a unos 3.000 años, utilizaban unas piedras que eran más o menos del mismo tamaño y las utilizaban para eh, cascar unos determinados frutos que y eran unas piedras más o menos eh, pequeñas. Al mismo tiempo utilizaban la piedra y otra de por debajo como soporte. Como digo, eran piedras pequeñas, las machacaban con ellas una especie de, de semillas... ...y que tuvieran las cáscaras blandas... ...luego hace 600 años... ...se ve que cambiaron... ...y ahí empezaron a utilizar piedras más grandes y anchas... ...contra otra piedra también más amplia... ...que utilizaban como yunque... ...y se ve que aquí estas piedras las debieron utilizar ya para frutas... ...y para nueces con cascadura dura... ...y ya los últimos 100 años... ...han vuelto a utilizar otras piedras... ...han prescindido ya de los yunques, de la piedra de base... ...pero utilizan otras piedras de otro tamaño diferente que eh, se ve que ya lo utilizan para comer sobre todo anacardos, que es uno de los, de los frutos que, preferidos por estos monos. Entonces, claro, han conseguido, como digo, todo el registro evolutivo de, del uso de herramientas eh, dentro de la edad de piedra de estos monos, pues al cabo de, a lo largo de 3.000 años. Y claro, la cuestión es, ¿por qué no han evolucionado más y nosotros sí? Porque uno de los comportamientos más sorprendentes que tienen estos monos, y es bastante llamativo, es que no solamente utilizan las piedras completas sino que también cascan las piedras y las abren generando lascas esto dentro de lo que es la historia de la humanidad fue un paso fundamental, el pasar de lo que era el nódulo de la piedra completo a conseguir simplemente una lasca y además perfeccionarla porque ya a partir de ahí tenías un corte mucho más fino, podéis empezar a hacer eh, puntas de flecha, de tener diferentes instrumentos con diferentes tipos de corte pero ellos lo que hacen es que abren y generan esas lascas no porque estén ya avanzando dentro del desarrollo de las herramientas, sino porque lo que quieren es chuparlas para tomarse las sales. <risa> o sea, es una cosa curiosina. Toman sales minerales a partir de estas piedras quebradas y luego también las utilizan las hembras de estos primates para lanzarlas contra los machos para cortejarlos y llamarles la atención, ¿no? Entonces es muy interesante porque esto ha llevado, ha llevado a formularse a los, a los eh, investigadores si realmente eh, cuando el hombre accedió a estas lascas... Fue porque realmente tenía una intención, como se pensaba, de realmente vamos a hacer un instrumento mucho más fino, con mayor intención. Es decir, había como mayor eh, consumo cognitivo, digamos, puesto ahí, o inmersión cognitiva dentro de ese desarrollo. para chupar la piedra. fuera por casualidad, y de pronto luego... O para ¿no? llegar O paligar. O luego, de, de una manera colateral, dieron con las lascas. ¿no? Y a propósito de esto, quería decir algo, me parece, ¿eh? Mado nada que hay de de no. lo tirar los trastos ¿no? sí, claro, es verdad no, pues entonces bueno está, está sirviendo, como digo, el, el avance de esto, que claro, es una disciplina muy complicada porque los registros que se tienen de estos primates son de como mucho, de unos 3.000 años de antigüedad, pero está permitiendo un poco comparar dentro de unos parientes, ¿no? aunque dentro de la escala evolutiva nos separamos hace muchos millones de años, pero dentro de unos parientes próximos genéticamente eh, ver cómo, precisamente cómo se están incorporando las herramientas A su, a su forma de vida ¿no? y en el caso por ejemplo de los, de los chimpancés se sabe que ya hay algunos determinados chimpancés de, de África que son capaces de manejar lanzas, utilizan lanzas para atacar a otros primates más pequeños o también por ejemplo los capuchinos lo utilizan para atacar a lagartos ¿no? o sea, que se ve que ya tienen incorporadas estas herramientas cuando antes pensábamos que era un rasgo exclusivo del ser humano uh -huh. y ahora también lo hacen los capuchinos No, no, los los... Yo me, cuando comentaba me acordaba de los quebrantahuesos, que también tienen esa disciplina genética ya eh, en ellos, ¿no? totalmente aprendida, que eh, directamente lo que hacen es que los huesos, como quieren sacar el tuétano y no pueden meter el pico para extraerlo, la, se ponen a volar a una altura enorme, lo lanzan contra el suelo hasta que se abre, se casca, y ya se zampan el tuétano que les está tan bueno. en, el, en el caso de los monos capuchinos, además han detectado, que esto sí que es interesante, que la información del uso de estas herramientas se la transmiten de los, de los adultos a los jóvenes. O sea que ya hay también todo un proceso también un poco simbólico de transmisión de conocimientos, que es fundamental para, para crear sociedad. Vamos a intentar poner un poquito una sonrisa a todas estas informaciones, sabiendo cómo son, cuáles son algunas de las leyes más absurdas que existen en el planeta. Maddo. yo es que dentro lo del cuerno este que nos está saliendo sí. <ríe> y luego, las leyes estas absurdas del planeta todavía vigentes, yo creo que ahora mismo cuando voy a coger el coche voy a decir ¡ah, reunicornio, porque es que es una cosa un poco extraña pero bueno, vamos venga, voy a, voy a, voy a venga, contemos como, algunas eh, unas, unas cuantas, bien en Ohio es ilegal tener un pez borracho o sea eh, uh. ya que me pregunto, un pez borracho ah. Eso, es, es que pero... imagínate lo que le han puesto en la pecera al pobre pez claro, pero a, ver, ¿a quién se le ocurrió emborrachar a peces en primer lugar? ¿y, y qué es lo ¿A, que...? ¿a quién le ocurrió que esa ley solo exista en Ohio? por cierto claro, ¿y, y qué es lo que pasó con el pez borracho? o sea, que, que, que, que, ¿que no se les podía mojar ni dar de comer después de las 12? ¿se volvían otra cosa? o que no, es que no te muy extraña o en pero California es que... permiten tener peces borrachos permiten Claro. Pero en Ohio no. Si tienes claro. un pez borracho está prohibidísimo. Claro. Pero en Francia es ilegal ponerle a un cerdo el nombre de Napoleón. O sea, tú le pones Santiago a Pablo y esas no pasa nada. Pobre cerdo, pobre mío. Pero si le pones Napoleón, la has cagado, chaval. Sí. O sea, te puede caer una muy gorda. O sea, claro que también, bueno, mira, yo le, le, le puedes poner pepa pi ¿no? O sea... Es, fácil, es que no por eso hubo un cerdo, perdón uno <risa> en, en Londres está prohibido transportar perros rabiosos en un taxi o sea mm, es razonable yo lo veo razonable o sea a mí tampoco se me ocurriría llevarlo en mi propio vehículo pero bueno eso, eso, eso está claro que el taxista acabó muy mal ¿eh? <risa> futurista, futurista origen, no en origen Porque la rabia, ya sabéis que ha inspirado muchas películas de zombies, o sea que esta hay que refinarla y prohibir directamente llevar un zombie en el taxi. Prohibido los zombies en el taxi. Vale. Pero bueno, seguimos en Londres. Atención a la monarquía porque con la reina hemos topado. En el Reino Unido se considera alta traición, un acto de traición muy, muy, muy, muy grave, poner un sello al revés. O sea, tú, tú no puedes pegar el sello o poner un sello boca abajo, poner un sello al revés en la carta, porque ahí está la cara de la monarquía, de su majestad. No, oh, es por eso. Claro, y darle la vuelta... Bueno, es la forma de ofender. Eh... Es como se, también se ajusticiaba a los traidores ¿no? eh, boca abajo, y, y que también aquí la inversión sí, sí, de sí, fotografías... Sí, sí. Sí. Sí. traición. Claro. Mm pero sigue vigente ¿eh? sigue vigente en el Reino Unido seguimos eh, esta eh, yo es que necesito que me la apliquen. o sea necesito que me la expliquen bueno a medias ¿no? porque claro ya a estas horas tengo un poco como la neurona justa para pasar la noche está en el Reino Unido prohibido no contarle al cobrador de impuestos lo que no quieres que se sepa pero puedes ocultarle lo que no te importaría que supiese ay <ríe> que lío sí o sea está súper prohibido o sea si sí, tiene sentido pero tienes que pensarlo dos veces está prohibido no contarle al cobrador de impuestos lo que no quieres que se sepa pero puedes ocultarle lo que no te importaría que se supiera joder eso, revesado, eso es como ¿verdad? cuando viajas y sí, sí, sí. a Estados Unidos y te dicen va usted a matar y pasar la aduana y te dan al tarjet? pues ya, al ¿Tiene, ¿tiene ¿tiene la tarjeta ¿tiene intención de matar al presidente? Está, está bien, sí, sí. Bueno, en Estados Unidos... Y yo ¿y si dices que sí? ¿Qué claro, pasa? ¿Qué pasaría? Yo no, no lo haría. No, no, no, no, no lo haría para hacer una gracia. En Estados Unidos, hablando de leyes absurdas, Dice, que tiene un montón... presidente, Evidentemente, ¿para qué voy a venir aquí? Claro, ¿para qué? Bueno, en es Israel, cuando cruces también te preguntan si vas a hacer algún atentado. Bueno, y demás. No, no, pero en Israel es mucho peor. Es que yo como lo, lo viví y... Es que te lo preguntan aquí, al salir aquí. O sea, llega un agente del Mossad y te dice, ¿quién le ha metido en la, la maleta en el coche? Y dice, ¿por qué? Se ha venido en taxi. ¿Y usted ha visto quién se lo ha puesto en el taxi? Yo, o el taxista. ¿Conoce al taxista? Pero es el de aquí, el de aquí, el que te lo pregunta. Bueno, te lo preguntan aquí, pero un agente israelí. Bueno, pero, ¿no? pero si vas en grupo... Si viajas en grupo, sí, es, que individualmente, bueno, sí, sí, individualmente sí, vas allí y luego te controlan allí, claro. Sí, sí, sí. Eh, yo cuando cuando viajé en grupo hace... Claro, hace no, pero porque te iba financiado de... por el Mossad, entonces claro, claro, querían que todo estuviera... No, iba financiado por el gobierno de Israel. <risa> y, y éramos cuatro, y yo sí recuerdo, es que me impactó eh, muchísimo. Cuando yo llegué al aeropuerto, me dicen, háblame... Ah, Yo escucho su programa, mentiroso, mentiroso, lo que había visto es la lista y se había descargado el podcast, era un mentiroso, pero mentiroso, pero mentiroso. O sea, se le caía la cara de la mentira, pero lo sabía todo, de, de mí, y usted nació en tal sitio, yo, no te jorobas, lo ponen en Wikipedia, pero se habían investigado todo, y era un agente israelí. O sea, era alucinante que vivía en Madrid Haberlo sea, entrevistado Haberlo en bueno, entrevistado entrevista? entrevista? ah, bueno, pero si sí, Lo sur... que quería es que me dejara pasar Una pulletera a es... sí, ¿Cuáles son las técnicas de investigación del Mossad? Wikipedia <risa> <risa> tú? Sí, sí, claro. ¿tú <risa> Pero si vas al sur de Estados Unidos Yo creo que es peor que si vas a Israel Porque hay unas cuantas leyes allí o sea, En el sur de Estados Unidos, en varias regiones Que prohíben tener sexo oral Acuérdate sí, de Hugh acu Grant No me no, no he, sí, he dicho una cosa <risa> así he dicho sexual <risa> o sea, bueno y además que las mujeres no pueden saltar en paracaídas los domingos en Florida o sea mm, pueden saltar un martes <risa> los miércoles, los sábados, el día que quieran pero el domingo no vaya por Dios pero sí, para sí. lo interesante claro es sí, saber el origen eso es como hace poco eh, con unas familias compraron una cuna y decir de estas plegables y tal y decían por favor, no desmonte la cuna con el niño dentro. Es decir, hay cosas que se supone que son obvias, pero se entiende que alguien debió desmontar la cuna con el niño dentro o algo así, o plegar la cuna con claro, el niño dentro. Claro, Entonces, eso claro. generaría una demanda y a partir de la demanda lo incluyeron dentro de, la, de, las, de las instituciones. Claro. Yo, yo la me la he imaginado gráficamente. Dice, Naves nos dice Juan Modías Rosavientos, los perros rabiosos no pueden ir en TAS en Londres. Lo aceptamos. Y dice, pero los hooligan Bambus tienen que explicarlo. Es Hombre, verdad. Sí. Y habrá que enseñarles también a utilizar la parandilla de los balcones. Sí, sería sí, sí, una sí, cosa sí. muy práctica. ¿no? Eso que decís de tuvo que pasar una vez y tal, eh, a mí esta me encanta. y Además me la he imaginado así gráficamente en mi, en mi mente. En, en el Reino Unido, esta me gusta mucho, una mujer embarazada puede orinar donde sea. Incluso, específica la ley. En el casco de un policía. <risa> <risa> ¿Sin ¿Sin o sea, imagínatelo, eso ha pasado seguro. Policía es un servicio público, al servicio sí, nunca no, mejor dicho ¿no? <risa> claro, o sea, eso ha pasado seguro, si eres hombre, eh Pero solo ¿no voy, voy, a hacer, voy a ser, voy a ser un poquito cochinilla, pero solo pipí, ¿no? Solo pipí, solo pipí. Y si estás embarazada, ¿eh? ya, ya, ya. Los, los, los hombres tienen, tienen eh, otra para ellos. No, yo ellos ya en eh... cualquier lado. Claro, <risa> claro, dicen, si, si te ves obligado, obligado ahí por, por fuerza ma mayor a orinar en público, eh, puedes, siempre y cuando apuntes <risa> hacia la rueda de tu coche, de tu vehículo, <risa> y te apoyes en él. ¿Sabes? O sea, pues como que vayas en, en patinete lo llevas crudo Ah, por cierto, hay una ciudad en la que no te puedes pasear en patinete delante de la comisaría de policía Pero bueno, en Vermont, las mujeres necesitan un permiso firmado de sus maridos para llevar de antadura postiza Uy, qué barbaridad Bueno, sí, sí. aquí hace no, hace no tanto tiempo se prohibían las mujeres y algunas cosas se no tiran el permiso del marido, ¿eh? abrir, una, muchas, cosas, abrir, abrir sí. una cuenta corriente, Conducir, o sea, abrir un local. Y abrir una cuenta corriente, simplemente abrir una cuenta corriente ya no se podía. Sí, pero esa es una dentadura, o sea, es una dentadura apostita. Sí. Solo eso, o sea, puedes abrir una cuenta bancaria, pero una <risa> dentadura apostita, si tu marido no te la firma, no puedes llevarla. Y además, en el Parlamento británico está prohibido morirse. <risa> O sea, no te Dios. puedes morir en el Parlamento. Que yo digo, y si te mueres, ¿qué pasa? Te matan dos veces. No <risa> no sé no Corren no un tupido velo. Entiendo. Sí, bueno, en fin. Mira, la cuestión es que yo creo que, que son leyes que siguen vigentes. Nos dan mucha risa en el mundo occidental. Hay muchos grupos sociales ya diciendo, por favor, derogadlas, que esto ya es una cosa que nos pasamos por el gorro y es muy carga y tal. Pero, pero bueno, eh, son para nosotros en el mundo occidental que nos damos cuenta de que pues hoy en día no tienen eh, ningún, ningún propósito. Sentido, claro. Si te pones a pensarlo te asustas lo que pasaría en el pasado, ¿no? De otras leyes que hay, pero que en otros países como Indonesia por masturbar que te pueden decapitar o, sea, a... o en virgen donde para que un médico examine los genitales de una mujer tiene que hacerlo a través de un, de un espejo ¿no? O, aquí en España o... era más grave aquí te quedabas ciego si te masturbabas o sea ahí no era la ley divina la que sí. te aplicabas Aquí también era la ley divina en cierto modo ¿eh? Por eso por eso veo con gafas a todos qué vergüenza sí, sí. <risa> Ya ahora lo que decía lo que decía Silvia que hay países en los que no puedes conducir y cosas así pero vamos como no nos queremos poner tristes que hemos dicho que esta noticia era alegre Hombre, Para, para sonreír con esas normas, ¿no? con esas acabar... leyes absurdas. Claro, con unas dos leyes nuevas que a mí particularmente me han hecho muy feliz. Me voy a alegrar mucho y creo que todos los oyentes se van a alegrar con nosotros esta semana porque además estamos celebrando el orgullo gay. Uh -huh. En Ecuador ya es legal el matrimonio homosexual y en Brasil la homofobia ya es delito, a pesar de Bolsonaro ya tiene mérito. Gracias, gracias, Tribunal Supremo de Brasil pues sí, sí, tiene que ser ya que, que la cosa se ponga en su sitio, se normalice y lo de Ecuador eh, está muy lo de Brasil eh, yo creo que es eh, uno de los países eh, cuyas eh, leyes eh, por, eh, por culpa de, de, del gobierno de, de Bolsonaro, en estos asuntos se está yendo un poquito apartadas eh, son leyes eh, que en el tramo anterior, en el gobierno anterior se pusieron en marcha ahora se ejecutan, pero a ver lo que tarda en alzar la voz contra ellas, ¿eh? El gobierno. De todas formas, el gobierno allí estaba siendo muy criticado, ¿no? Parece que está metiendo bastante la pata. Bolsonaro. Sí, hombre, claro. No, quiere decir que, que el que lo que se suponía que iba a ser, incluso ahora con el cambio climático también ha retrocedido, no, que se pensaba que iba a ser como muy radical, muy ahí neoliberal a lo bestia, y parece que primero no están siendo tan eficientes, por lo menos hay bastantes críticas a muchos de los ministros, y luego también se están moderando, ¿no? Igual que también pasó con Trump, que iba a ser mucho, y luego, bueno, hay muchos contrapoderes en la sociedad moderna, no es tan fácil que luego puedan hacer lo que quieran. Bueno, vamos a conocer un caso Una persona fallecida Escribe una carta Caso que os comentamos hoy Cuéntanos, Manuel Sí, en, en realidad no tiene mucho de especial Porque hay millones de casos similares Pero eh, tiene una componente muy romántica Que es lo que le ha hecho adquirir un cierto protagonismo mediático en, en estas últimas semanas, a pesar de que el, el caso se produjo ya hace unos meses. Se trata de un accidente doméstico que sufre una mujer en su casa en Arizona, en Estados Unidos, Tina Heinz que se encontraba dando un paseo con su marido, cuando de repente eh, empieza a sentirse muy mal y entra en parada cardiorrespiratoria. Su marido reacciona muy rápidamente, telefoneando al servicio de emergencias y realizando un RCP, la, la reanimación cardiopulmonar, el, el masaje cardíaco y la respiración boca a boca, eh, durante los 10 minutos que tarda la ambulancia en, en llegar y probablemente eso fue lo que salvó su vida. Cuando llega la, la ambulancia, inmediatamente eh, continúan los, los médicos realizando el RCP y utilizando un desfibrilador hasta en seis ocasiones eh, durante la media hora, más o menos, que duró la, la lucha de, de esta mujer entre la vida y la muerte para revertir el paro cardíaco que estaba sufriendo. Después de esa media hora, de. repito, hasta seis Eh, usos del desfibril, desfibrilador ella vuelve a la conciencia y lo primero que hace cuando eh, eh, todavía no era capaz de vocalizar todavía no era capaz de hablar pide un papel por señas un papel y un bolígrafo y en ese papel y en ese bolígrafo escribe las palabras es real al principio no saben eh, a qué se refiere pero cuando ya Cuando ya se recupera, después de que aparentemente su corazón hubiese estado parado durante 27 minutos, cuando se recupera, ya tiene la capacidad de expresarse, ella relata un episodio de experiencia cercana a la muerte típico, mm. y, a, habitual, ¿no? Ella dice que en un momento determinado sintió que salía de su cuerpo, que de repente como que ascendía hacia el techo de, de la habitación, ...del hospital... ...donde vio una especie de figura... ...de ser... Eh, ...en pie ante unas puertas negras... ...que daban paso a una luz... ...muy brillante... ...que es uno de los testimonios recurrentes... ...en muchos casos de ECM... ...y, y que luego volvió a, a su cuerpo... ...y el detalle... ...que a mí me parece más delicioso... ...más romántico... ...y ha sido reproducido en redes... Este, ...esta semana... ...es que ya después... ...esa nota inicial... ...es, es real al que se refería al recuperar la conciencia, se lo ha tatuado en la muñeca como recuerdo de esa experiencia. Eh, como digo, no, no es eh, especialmente espectacular en muchísimos casos de experiencias cercanas a la muerte. De hecho, se habla de que una de cada cinco personas que han estado cerca de la muerte relatan una ECM en alguno de sus elementos, no, no hay dos FM iguales, Una de las cosas que, que nos alienta a los escépticos con la idea de la vida después de la muerte es que no hay dos testimonios iguales, son fragmentos, ¿no? partes distintas, pero eh, hay muchos estudios que se están realizando ahora, como el de la Universidad de Michigan, en, en, recogiendo testimonios precisamente como el de Tina Himes, que tiene ese, ese, ese elemento tan romántico de pedir un papel y un lápiz para dejar constancia de lo que... ...que lo que ha vivido ella cree que es real... ...así que es una historia... ...que tiene Bonita. su punto de romanticismo... Sí, sí, sí. Sí, ...y es esperanzadora. ...desde lo que sí... ...vamos a conocer ahora también... ...nos vamos a Inglaterra... ...una noticia que llega desde allí... ...se pone a la venta una morada de brujas... ...Silvia... ...sí dicen que es una de las casas más famosas... ...de Reino Unido... Y, bueno, la verdad es que tampoco está demasiado cara. Os doy las características, pues si estáis interesados. Tiene dos dormitorios, tiene jardín, una cocina, salón, un baño. Y lo más interesante, según dice la inmobiliaria, una pizca. Una pizca de presencia paranormal. <risa> o sea, que un poquito. ¿Y por qué lo dice? Pues porque esta casa, que en realidad es conocida como la jaula, ...de Kate... ...pues eh, resulta que funcionó en su momento... ...sobre el siglo XVI... ...como prisión... ...en la Edad Media de determinadas brujas. Bueno, dicen que también hubo hombres, hubo mujeres, hubo niños, pero en concreto hay un caso que es el que se conoce como las, las brujas de Sanosit. Esto está en el condado de Essex. Y bueno, pues eh, estas brujas, sobre todo una que era la que era más conocida, que en realidad era por lo típico, una hechicera, una curandera, ella se llamaba Ursula Kem. ...y la mujer pues lo que hacía era ayudar a la población autóctona... ...a cuidarle sus pequeñas, sus pequeños problemas, sus pequeñas enfermedades... ...pero de aquí que entra en disputa con una señora con bastante poder en la localidad... ...no se queda muy contenta con las artes eh, curativas de, de esta supuesta bruja o hechicera... ...y la denuncia y a raíz de ahí pues ya claro cae toda la autoridad sobre ella... ¿Qué pasa? Pues que esta mujer supuestamente no aguanta el interrogatorio que le hacen y denuncia a otras mujeres más. Cuando cogen e interrogan a esa persona que es supuestamente también como ella, pues a lo mejor es, es curandera o hechicera pues cuando la interrogan también vuelve a delatar a otras personas más y así se va ampliando, un poco como las brujas de Salem, que hubo esa locura colectiva, ¿no? Pues en esta ocasión es a través de esos interrogatorios y, bueno, pues al final condenan a 10 mujeres que están en este tiempo, que os digo, del siglo XVI, eh, a la horca y las matan. Y entonces dicen que a raíz de ahí empiezan esa pizca o mucha... Muchos problemas de fenómenos paranormales. En esta ocasión, la que es dueña de esta casa se llama Vanessa Mitchell. Bueno, dicen que ya esta casa ha sido eh, vendida, no la han querido vender ya en tres ocasiones. Bueno, Vanessa Mitchell, ella dice que, que, que yo no me lo creo, que ella no conocía absolutamente nada de esta casa. Vamos a ver si tiene la leyenda, como no va a conocer, pero resulta que luego escribe un libro escribe un libro que se llama The Spirit of the Cage, o sea, en la jaula Uy, y, menos mal que no sabía nada ¿no? claro, no, no sabía nada era, lo escribió por escritura automática, tampoco ah, se enteró claro. más o menos, y entonces ella contaba que había vivido como que sentía sombras en la habitación que oía gritos, y que la golpeaban manos invisibles pero es que hay más, porque ella dice que Cuando compró la, la casa en 2004, pues se tuvo que ir de allí espantada en 2008 porque no, no podía no podía aguantar más de, lo, de los acosos que recibía. Incluso estando embarazada, dice que, que también sufrió esos problemas, dice que fue atacada físicamente por espíritus, que estaba plagada, aquí ya no está la pizca, plagada de figuras fantasmales que la empujaron no se sabe si por las escaleras o en algún pasillo, mientras estaba embarazada, y que en una ocasión fue azotada por una figura demoníaca, no fantasmagórica, no, una figura demoníaca. Bueno, si estáis enteres, interesados en adquirir esta propiedad, tenéis que ir preparando 270.000 euros, o si es en dólares, 293.188 euros dólares. Así que ya sabéis tenéis la oportunidad de ir lo que sí dicen eh, los de la inmobiliaria que no hay problema en que la podáis visitar todo lo que queráis que ellos mmm, tenéis que firmar un papel como que os responsabilizáis si os pasa algo, esto es como el médico mmm, tú te responsabilizas si vas al quirófano de lo que te pueda pasar en caso de posición diabólica no puede reclamar eso es, pero claro. si lo que te dicen ellos es que van a, a ir contigo Y te van a guiar por, por los sitios. O sea, que solo no te vas a sentir. así si te pasa algo ya, es tu problema. Con lo cual, ya sabéis el dinerito que tenéis que ir preparando. Es muy interesante el caso de las islas británicas porque cuando se extiende toda la brujomanía y la persecución de las brujas en Europa... Eh, España es uno de los sitios, donde, donde luego tenemos la leyenda negra, ¿no? donde menos brujas, siempre está mal que se mate cualquiera de ellas, ¿no? pero uh -huh. menos brujas se mataron de toda Europa comparado con las 25.000 o 50.000 que se mataban en, en Alemania, en, España, en Francia, todo. en Norte de Italia y tal. En las Islas Británicas parece que no se mataron demasiadas. Luego sí que en la zona de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, con Salem, ahí sí que tenemos ese famoso caso. Y luego siempre está el, el, el, el, el, el tratar de explicar por qué hay estas diferencias de unos sitios a otros. Parece que una de las explicaciones que se dan era el, el uso de la tortura o no a la hora de obtener confesiones de las brujas. Porque parece que uno de los factores que, que hizo que se extendiera la brujería al margen de las la guerras de religión, del de, nuevo sentido del diablo que se tenía, la edad moderna y tal y cual, pero sí que hay un, un aspecto mucho más sutil que es el cambio del proceso judicial. Durante la Edad Media se utiliza el proceso de ordalía que es bueno, hay una fórmula muy típica, ¿no? que era, digamos, lanzar la bruja al río, si flota es que no es bruja, si se hunde es que es bruja, ¿no? Pero ese que es un poco lo que menos se utilizaba realmente. El, el sistema que se utilizaba, se utilizaba para, para obtener la verdad, extraer la verdad en un juicio, era normalmente el sistema de juramento, o de cojuramento. Es decir, ya alguien me denunciaba y yo me salvaba si juraba ante Dios, o también buscaba gente que jurara por mí diciendo, defendiendo mi honradez mi honestidad ¿no? en, ante ese caso y ahí se paralizaba el juicio ya más o menos si conseguías tener esa gente que te respaldara pues la cosa quedaba sin mayor sin mayores eh, problemas o si no tenías que pagar una multa o algo así y otro sistema que había era el enfrentamiento en Liz, que ya podías luchar por ti mismo o bien eh, buscar a alguien que luchara en tu nombre, eso aparece mucho por ejemplo en los fueros medievales españoles uh -huh. pero luego en la edad moderna cambia y se pasa al sistema, al sistema moderno que es el de pesquisa Y es ahí cuando ya tenemos la denuncia, la denuncia secreta, los delatores, la tortura... Y ahí se aumentan ahí los casos cual, muchísimo. Claro, y es lo que ya ahí genera todo ese problema que tú denominabas, Silvia, ¿no? de, de, de efecto dominó. De, de, de denuncia, de acus de acusaciones en cascada, que es lo que provoca que realmente haya estos eh, procesos masivos. Cosa que antes, con el sistema anterior de Ordalía, no se producía. Porque estaba hecho realmente no tanto para averiguar la verdad, sino para buscar un poco calmar las cosas. ¿no? Volver otra vez, es decir, se había creado un caos... Y había que volver otra vez a controlar la situación. Pero el sistema nuevo estaba muy, era muy susceptible de ser muy manipulado por, por fines ideológicos, ¿no? Y es lo que aparece con el con, con, la, con la inquisición, con el sistema inquisitivo de pesquisa, ¿no? Y es un factor que, que, bueno, como digo, es un poco subterráneo, pero que sí que favoreció este tipo de brujomanías. ¿no? Antes eh, comentábamos eh, comentado lo de ese viaje a Israel. Bueno, en <tose> ese viaje iba Javier García Blanco, un periodista, un buen amigo, pues y en ese viaje encontramos eh, Javier y yo, encontramos una historia fascinante en Tel Aviv en Israel, una historia de un barrio un barrio que tenía origen en los templarios era un grupo templario de los años eh, 20 del eh, siglo XX, años 20, años eh, 30 unos eh, templarios eh, de ideología neonazi una historia fascinante una historia eh, que ahora se encuentra en la revista Historia eh, de España y el Mundo eh, porque eh, es una historia, un barrio construido por ellos. Eh, Tel Aviv es una ciudad con inmensos rascacielos, una ciudad eh, moderna, una ciudad eh, muy sorprendente, y este barrio, Serona, se encontraba en mitad eh, de Tel Aviv. Era un barrio que tenía origen templario, que tenía origen nazi, y sobre ellos, sobre esos templarios eh, nazis, hay un artículo en la revista Historia de España y el Mundo, y el mismo Javier nos lo comentaba. Era un grupo eh, muy singular, Un grupo de una secta protestante alemana de, de cortes mesiánicos que se había establecido allí en Tierra Santa eh, con la esperanza de recibir la segunda venida de Cristo. Y es que esos eh, templarios nazis, ese grupo que fundó ese barrio en Tel Aviv, creía en la inminente llegada de la. Era la segunda venida de Jesús en de Nazaret. Insistimos, ese tema se encuentra en la revista Historia. Javier García Blanco nos lo contaba así. Actualmente todavía sigue el, esa pequeña colonia de Sarona en, en el corazón de Tel Aviv y, eh, bueno, este grupo que en principio era de corte religioso mesiánico, acabó derivando en la, en la década de los años treinta del siglo veinte eh, hacia esas posturas nacionales socialistas. No todos los templarios esos templers Eh, alemanes se, se adhirieron al, al nazismo, pero sí una gran parte de ellos y, y efectivamente eh, durante ese tiempo, que en, en aquella época hay que recordar, eh, Tierra Santa estaba bajo protectorado británico, pues eh, hicieron ostentación de esvásticas, eh, se saludaban eh, con el saludo nazi por las calles y realizaban todo tipo de actos eh, relacionados con el, con el nazismo. Ese tema se encuentra en la revista de Historia, insistimos, y el tema de portada es El monarca que creó España, Felipe IV. Un reportaje sobre Felipe IV en la revista Historia de España y el mundo. Y es que los neotemplarios en Manuel, los templarios en Modernos, eh, da mucho carajo, ¿eh? <risa> y algunos son tremendos, ¿eh? Sí, sí. No, no serán israelíes, pero seguro que hay más de uno neonazi. Sí, y, sí, sí. sí, sí. Es una historia fascinante, ¿eh? Cuando, cuando estábamos en ese barrio, Javier y yo... Bastante y, alucinante. Llama la atención Templarios muchísimo. nazis en Israel. Claro. Sí, es y y que iban a conquistar Palestina en los años... hace más de un siglo, ¿eh? Bueno, pero mira, la, la Hampshire era una unidad eh, de combatientes de las SS que eran palestinos. Y que estaban el, el gran imán de Jerusalén, había firmado una alianza con Hitler y había unas unidades en las SS que eran musulmanes, que es una paradoja, no, igual que, que las tropas morunas que ayudaron al sí, levantamiento sí, sí. de Franco y que ahora los de Borles escandalizaría eso de tener tropas nacionales con moros. La historia de la humanidad es una cosa muy divertida. Divertido entre comillas porque incluso Mado Martínez hay asesinatos por contrato. Eh, sí, y, y a veces hasta te salen mal y lo denuncias a la policía. <risa> Que esta noticia es un poco como el mundo today Yo es que a veces De verdad, yo me pensaba que era del mundo today Y yo decía, no, no puede ser verdad está, Pues no, es una noticia, está en el país en El mundo lo puedes leer, es, ha pasado Que una madre y su hija contrataron a un musicario Para matar a un hombre y como no cumplió con el trato Pues fueron ¿qué? a la policía A denunciarlo ¿Y cuánto habían pagado? Es alucinante. Bueno, bueno, la historia es dramática y el engaño es doble, porque mira, resulta vamos a ver, que un par, un par de, de, de vecinas de Madrid, como decía, una madre de 52 años y su hija de 20 acuden a la comisaría de Policía Nacional de Madrid Centro para denunciar una estafa. ¿Y cuál no es la sorpresa de la policía cuando se entera de esta rocambolesca historia? Que bien tratar de resumir rápidamente. Se debería, se debería sí, en debería haber plan, ido en plan, en a del consumidor, ¿no? Más que la... <risa> claro, <risa> claro. en plan escritora. El Era, el una del una mujer... pueblo. <risa> Era una vez una mujer de 52 años que se enamoró de un cara dura que se aprovechó de ella y mm. la engañó muchas veces. Entonces este hombre la sacó así como 60.000 euros entre pitos y flautas, ¿no? Y la hija de esta mujer, muy compungida, se lo cuenta a su actual novio. Y dice, pobre mamá, que le han engañado, le han sacado 60.000 euros y este cara dura se ha largado y tal. Y este novio de la moza va y le dice que no se preocupe porque él es agente secreto. Trabaja en el CNI y la va a ayudar a localizar a ese hombre. Que Qué ojo dice. clínico tenía la mamá y la hija, ¿eh? <ríe> <ríe> y claro. Y le dice, mire, vamos a encontrarlo, le vamos a matar y a sacar siete órganos. Y con el dinero que saquemos por venderlos, recuperáis esos 60.000 euros. Toma, firma estos papeles. Las mujeres, madre e hija, ven unos documentos con su marca de agua, sus sellos, sus... Eh sus eh, artículos, un contrato en el que se especifican los términos de la operación, ¿no? amparándose en estos artículos sacados de la manga, y ellas pues lo ventan normal, claro, ven un papel ahí, con todos los requerimientos, un contrato y tal, y lo firman, claro. Lo firman y le dan a este sujeto 7.000 euros, que era lo que le hacía falta para poner en marcha sus fuentes, sus contactos, localizar a este hombre, matarle y sacarle los siete órganos para recuperar esos 60.000. ¿vale? Y claro, pasa el plazo estipulado en el contrato. Ellas ven que ahí no ha muerto nadie, ¿no? Ni hay órgano que valga y lo denuncian. <risa> ¿Y el resultado? Pues obviamente los tres están detenidos, han pasado a, a, a las dependencias policiales y, y, y es increíble, pero cierto, es que esto ha pasado. O sea, es que esto ha pasado así. ¿Y el exnovio um, de la mamá sigue en paradero desconocido? De momento no se sabe nada de eso. ha ido hombre. a Varadero a pasárselo bien. Porque realmente aquí los que han cometido delito son estos tres sujetos. El otro ya decía que, pues mira, me ha engañado, a este hombre me va a sacar 60.000 euros. Pero los que han cometido un delito y las que han eh, aprobado y, y, y pedido, encargado un asesinato... Eh, son estas dos personas, ¿no?, que es muy fuerte y, y realmente es, es que hay gente que lo hace. Es muchísimo, muchísimo más habitual de lo que os podéis imaginar. El sí. tema del sicariato muchísimo tiene una historia... más habitual, no sé. Sí, hay, a hay mucho, mucha inquina por ahí. Sí. Dicen, ¿no? El, que el tema del, hace, del sí. sicariato es muy interesante. ¿Sabéis de dónde viene la palabra sicario? De la sica. Tela sica. anda, mira, ostras. Pero fíjate qué gráfico, que bien se va a entender así. Te voy a hacer una foto. Espera. Es, es que es, es, que que no, es una es sica, que... es una espada tracia. Va, va, vamos a ver, a ver a ver, es... a ver, a ver. Vamos a oh. ver, eh, Manuel Carbellal saca una espada. Eh, es que la gente no lo ve, ¿no? Saca <risa> una, espada, una, una espada pues torcida o yo qué sé. Es que es una, una imagen vale más que mil palabras, claro. Sí, claro. Pues esa espada, que es una espada tráfial, Le un estudio de radio, las trácea, no, tiene, no tiene la característica, como veis, que tiene la hoja curva, en sí. una especie de L, y esto permitía, por un lado, que los gladiadores tráceos eh, pudiesen protegerse mucho mejor detrás del escudo, porque sí. esa hoja curva es muy práctica para sí. eso, pero sobre todo permitía esconder bajo la capa la espada, que siendo una espada normal sería más visible, y convertirla en una especie de arma oculta para cometer los asesinatos, las ejecuciones, ¿no? Por de ahí viene, de este tipo de, de espada de la SICA, uh -huh. viene la palabra sicario y el sicariato. Sabemos de dónde sacas tú el sobresueldo esto, ¿no? <risa> da, bueno, es que está la cosa normal, con lo que nos pagan aquí, pues imagínate. Pero eh, es cierto que existe desde hace unos años un tipo de en serie de Timo, que... <risa> Eh, yo, eh, vosotros sabéis que yo tengo un blog de criminología que se llama El Archivo del Crimen y ahí en 2012 o sea, la entrada es del 26 de agosto de 2012 publicaba un artículo titulado Falsos sicarios, el timo del asesino a sueldo bueno, he tenido que borrar cientos de comentarios cientos en, en los comentarios de este, de este eh, artículo en mi blog de anuncios de supuestos asesinos que venían a anunciarse a, a mi blog, debajo del artículo no del mejor, timo de no, no, pero es que al final he dejado de borrarlos si entráis eh, vosotros cualquiera entra en el blog y busca el artículo falsos sicarios, el timo del asesino al sueldo no solo se va a encontrar los anuncios de matador sanguinario, <risa> <la> <risa> absoluta eficiencia, líquido con, al... con mucha profesionalidad <risa> pero cientos de estos el el, el verdugo negro el vamos se ponen unos nombres de un cachón donde sí. dan su dan su email pero lo gracioso lo verdaderamente alucinante es que justo debajo lo tienes, bien. tienes los las los comentarios que dejan las personas que le han escrito y a los que le ha estafado diciendo que no que el matador negro me ha llevado mil euros y lo no ha matado a nadie Joder, pero barbaridad. que son docenas y docenas y docenas solamente en mi blog o sea esto Yo es pues algo se lleven cuidado porque ah, siempre habrá alguno que acudirá a la policía. No, pero a ver, es que hay que ser gilipollas. Este Manuel, que para ya lo en, publiqué. Para, en un, para en, un, en un artículo que está denunciando el timo de los asesinos en serie, ¿cómo se va a, a, a anunciar un asesino a sueldo con una dirección de correos? Que hay que ser también. Ay, sí, sí. Y esto nos lleva, dentro de la, de la criminología, hay una figura que es la victimología, que estudia el papel de la víctima, porque en, en lo que se llama la pareja penal está la víctima y el delincuente el criminal, ¿no? el que comete el crimen pues hay un tipo de delitos como por ejemplo, el timo de la estampita, en el que la víctima juega un papel para que se cometa trata esa estafa y, y trata de timar realmente ¿no? claro, pues la en víctima... este tipo, esto es exactamente lo mismo, es un tipo de delito de... en el que la víctima no sé es estafada víctima, ¿no? porque quiere participar claro. de un delito sí, también, sí. ¿no? pero que es una cosa absolutamente habitual, ya os digo yo tengo mi blog petado de anuncios de falsos asesinos de todo a cien, y de las personas que luego reclaman, ah, pero si yo le escribí y no, me ha matado al pariente y me ha llevado el dinero por adelantado. Alucinante. Yo, de todas formas, eh, en esta historia, eh, la que hemos contado, la historia reciente, yo, eh, si tengo que decir eh, quién es eh, más víctima, yo creo que las eh, pobres mujeres que fueron estafadas por... Eh, por alguien que quiso aprovecharse pues de una serie de, de problemas que podían tener ellas, ¿no? Pero, eh, ya, pero si fuera un, sica si ¿No un sicario de verdad, ¿qué ¿Eh? ¿y si hubiera sido legal. un sicario de verdad? <coughs> si hubiera realmente... A las que, dices, sí, que sí, son sí, víctimas, sí. ¿hubiera cometido realmente el asesinato? No, ah, no lo sé. Claro, no, no, claro, claro. no. Claro. Es que este no, no, no. No, no, no. No, Porque si claro. leéis el contrato... Que o está sea, GDF... pero hay que ser, hay que ser un o sea, poco cretino para, para, <risa> para decir Si eso, me ¿eh? permitís, la semana pasada, la semana pasada <risa> se produjo un caso espeluznante en Estados Unidos, también sí, de sí. estafa, en que un tipo contacta con unas chicas por redes sociales y convence a una de ellas de que es un millonario muy sofisticado, mm -hmm. una especie de Grey, que le va a pagar 8 millones de dólares si mata a su mejor amiga. <risa> y la mató. Es que y resultó ser una estafa eso ya me parece mucho más terrible no que que esto sí. de los falsos sicarios con el media rosabientos podéis poner si, queréis, poner si queréis algún comentario vamos a estar contratar a minutos, Manuel se... si quieren contratar sí. a Manuel sí. y, y, hay, hay a que hacer un espada. pago por adelantado <ríe> y, Después eh, vamos a tener unos eh, minutos más con Tertulia, vamos a tener Ecos eh, del pasado con Laura Falcolara, Mujeres eh, con Historia, con Silvio Casasola y Javier Sevillano, que nos va a contar, vamos a atravesar con él, las fronteras eh, del futuro, pero será después eh, de la actualidad en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy rápido, porque tenemos muchas cosas en esta hora. Esta última hora de La Rosa de los Vientos. Una hora que vamos a finalizar la tertulia zona cero. Vamos a tener una noticia sobre el que creó la teoría del todo. El inventor, el que hizo ese desarrollo, ha hablado sobre pilotos y a ¿Qué ha dicho, Manuel? Tolterías. Tontería es una tras otra, que es lo que suele pasar cuando alguien que no tiene ni idea del fenómeno ovni, pues se pone a hablar del fenómeno ovni, pero lo que está ocurriendo en Estados Unidos era previsible, este artículo en la CNN de Don Lincoln, que es eh, científico principal del Laboratorio Nacional de Aceleraciones de Fermi, y que tiene un buen currículum científico, pues ha querido opinar, En base a todas las informaciones que se están publicando en Estados Unidos, principalmente lo que salió el, primer, el, el pasado mes de mayo, cuando el New York Times publica el testimonio de cinco pilotos de combate de la Marina Norteamericana, que por cierto, este mes en la revista Año Cero, nuestro compañero Miguel Pedrero recoge testimonios como el de David Fravor, Eh, un piloto con 18 años de experiencia, eh, un piloto de combate en la marina estadounidense, o pilotos como Ryan Graves, que describen cosas fascinantes como su, su encuentro, casi su combate en el aire, con un objeto que, que definen como un cubo rodeado de una esfera traslúcida que aparece detectado en los radares y demás, entonces ahora está eh, están ocurriendo lo que ocurrió en España en los años 70 y 80, que de repente científicos que no saben nada sobre el tema OVNI, pues quieren opinar, es un tema que está de actualidad, Y entonces, este Don Link, Lincoln eh, hace unas declaraciones que a mí me han llamado muchísimo la atención. Dice que, bueno, que realmente estos pilotos son profesionales muy serios, pertenecen a las Fuerzas Armadas uh -huh. americanas. Entonces, cuando ellos dicen que han visto algo raro, probablemente lo que han visto es algo real que no pudieron explicar y que coincidió con una falla electrónica en los sistemas de detección. Fantástico. Y se queda tan y ancho. Queda tan ancho. ¿no? Eh, dice otras cosas eh, muy brillantes, como que esto de atribuir un origen extraterrestre al fenómeno OVNI no puede ser, y además es imposible, eh, porque no puede ser, y, y que ya en la Segunda Guerra Mundial, Eh, se veían objetos volantes no identificados que se definían como Foo Fighter y nadie decía que fueran extraterrestres. ¿Y? Y, y, pues eso digo yo <risa> claro. pero es que esto es un fenómeno muy habitual, que cuando se produce eh, y hay que algo... ser uno de los científicos más importantes del mundo para decir eso, bueno hombre, aquí tenemos eh, nuestros m, queridos amigos de las organizaciones euroscépticas, que algunos de ellos ostentan una, un sí, hombre, doctorado pero... una licenciatura universitaria y que pero el problema es que el fenómeno ovni es probablemente el más complejo de todos los fenómenos del campo de las anomalías, que requiere una exhaustiva durante años y que y a, y aún así somos muy mm. casi incapaces de, de atisbar todo lo que se esconde detrás ¿no? lo que ocurre en Estados Unidos ahora es que de repente han llegado una serie de informaciones avaladas por testigos de alto nivel que han coincidido en medios de comunicación muy creíbles y que han tenido un recorrido político porque hay varios senadores que están iniciando actuaciones políticas en el Senado y en el, perdón, en el Congreso eh, Estados Relacionada con, relacionadas con el fenómeno OVNI así que eh, algo está ocurriendo en los Estados Unidos en ese sentido, como había ocurrido antes en España y tendremos que soportar opiniones así un poco pazuatas, de personas <risas> que parecen muy serias pero que cuando hablan de cosas que no conocen pues dejan de ser tan serias hasta aquí la tertulia Zona Cero con Manuel Carvallos gracias, gracias. Martínez buenas noches Juan José Cesaro, bienvenido Gracias. a España. Gracias, Mar. Cuidaros, bien, chicos, hoy ya nos contarás más cosas de China, ¿eh? Pues no te queda ahí la vez, cosa, que hay mucho. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Ecos del pasado.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 Y tiempo ahora para Mujeres con Historia, el relato de Silvia Casasola sobre, esta noche sobre las princesas que se dan a la fuga del Emir de, de Dubái. Mujeres con Historia. Esta noche tenemos un auténtico eculebrón.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 Quiere instalarse en Inglaterra, donde pretende solicitar el divorcio. Haya hija del fallecido rey Hussein de Jordania y hermanasta del actual rey de Jordania.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 En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Fronteras del futuro. Fronteras del futuro, con Javier. Se viene Javier. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Hola, Va Javibi. Vaya historia, más. Culebrón. Vaya, culebrón. Esto hay una moraleja, que no hay que ser princesa y Exacto. alejarse de todos los príncipes y Eso. los reyes y hacer vida de nada, nada, sí, nada. Sí, sí, sí. Ni, ni jaula de oro ni nada. nada tener libertad es lo más importante y tener más alejados ¿no? ¿no? de príncipes y princesos y, y todos estos señores y príncipes raros. y princesos, y princesos ¿sí? estos, <risa> cuanto más alejados esto <risa> huele rancio ya todas estas cosas ya de verdad que sí, de estas sí, cosas sí, sí. tan raras eh, Javier también habrá relojes en el futuro tú tienes uno De estos modernos? Vosotros os acordáis, yo de pequeño os acordáis, cuando había obras en la calle, siempre había los obreros, había un señor que tenía una máquina taladradora. Sí, El martillo percutor ese. El martillo, os acordáis. Bueno, pues estos señores, yo siempre que los veía de pequeño, digo, madre mía, estos señores cuando lleven muchos años haciendo ese trabajo, tienen Que el que ese bueno, no era una cosa una fantasía de niños, sino que ocurría porque todas estas máquinas percutoras y todo eso afectan a la salud laboral de los trabajadores, uh -huh. ¿Ah, sí? esas máquinas que veíamos de pequeños, ya se por lo menos en las grandes ciudades, aquí en España han desaparecido y, y, y son otro tipo de máquinas, no directamente manipuladas por un operario, pero sí existen otro eh, tipo de, de máquinas que producen vibraciones a los, a los trabajadores, esas vibraciones a los largo de una vida laboral, dejan secuelas físicas en los trabajadores. Y lo que ha, ha, hay una serie de dispositivos ahora que les protegen y, y eh, evitan llegar a situaciones eh, eh, indeseables. Ajá. Lo que ha, ha, hay ahora una propuesta y un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid para desarrollar un sistema de medición de estas vibraciones en entornos laborales, pero en, en vez de en, con artilugios especiales, que es lo que ahora se, se aplican, eh, eh, acoplados a lo que se han llamado los wearables. es decir, pues ¿Cómo los wearables? wearables? Estos relojes, estos Ajá. relojes inteligentes, dispositivos que se llevan encima, eh, tipo ropa, tipo. Re eh, el Apple eh, Watch, sí. Sí, exactamente, el Apple Watch y tal. Sí. Exacto, ya te pasará a, a, a algún regalito. <risa> bueno, pues esto, No, no lo no quiero, que el otro día estuvimos hablando con, con Marta Claro y, y decía y te pía, te que, que no, todo. que, que bueno. no. Pues estos dispositivos se llevan una serie de sensores que, eh, y al ser mucho más pequeños y, y, y poder llevarlos cotidianamente y constantemente los trabajadores van a poder eh, medir con mucha más precisión y fiabilidad estas vibraciones y los riesgos a los que se exponen los trabajadores que trabajan con estas máquinas percutoras que vibran y tal. Lo que ocurre es que el sistema todavía no está perfectamente definido, es un sistema que tiene mucho futuro según los investigadores según Ignacio Pavón que es el investigador responsable del proyecto y que bueno, eh, hay unas limitaciones técnicas a día de hoy que también eh, pero que también lo que han identificado es unas oportunidades de mejora de estos sistemas para eh, que redundarán en eh, la salud laboral y en prevención de riesgos laborales de estos eh, eh, trabajadores que trabajan fundamentalmente en talleres mecánicos ¿No? en eh, talleres donde se manufacturan eh, uh -huh. eh, muchos artículos eh, que después usamos en casas y tal, y que necesitan de esa percusión, de esas vibraciones de máquinas percutoras y vibradoras para eh, lograr el producto, el producto final. ¿no? Y entonces hay muchos trabajadores que todavía están eh, en, en situación de ese riesgo, porque eh, a lo largo de los años, un, una vibración que nosotros hagamos en la pared con una taladradora no tiene mayor importancia, pero Pero realizar esa operación durante sí. toda una vida laboral o muchos todos años todos días a todas horas evidentemente, eh, evidentemente claro. se traduce en una pro, una alta probabilidad de sufrir una enfermedad profesional ¿no? Sí, sí, que claro. no estaban contempladas lo que se pretende con estos eh, artilugios es mm, desplazar a los que ahora mismo eh, existen que son muy costosos y están emplazados en un solo lugar en los lugares en los centros de trabajo uh -huh. y que sea el propio operario el que lo lleve tipo reloj inteligente y con estos sensores que se pretenden mejorar todavía más llegar a una eh mayor prevención de los riesgos ah, muy bien. de estas personas Muy bien. Gracias por las cosas, laboral. vale. Cosas del futuro que ya que ya podemos decir. future ese futuro que puede ser eh, positivo para la gente que, bueno, puede beneficiarse de esas eh, nuevas tecnologías en este caso, los eh, trabajadores con percusión percusión vibración y estado. estoy fijando que Bruno no lleva reloj no, no. ninguno, jamás lo he llevado jamás, ahora, pues acabo eh, de fijar no, ahora. nunca lo he llevado no, no, no, y, y, y Javier tampoco no, porque ni percuto pues, ni, pues, perc ni percuto, ni vibro <risa> yo soy la única volvemos el próximo sábado, La Rosa de los Vientos en la Sintonía de Onda Cero Radio, la de la madrugada gracias buena semana